charlar unos minutos con el segundo jefe de bomberos de Alberti, la localidad esta de la provincia de Buenos Aires, Emir Escaturro. Emir, Pablo Cucharini y Julio Santarelli lo saludan, buenos días. Buen día Pablo, buen día Julio, ¿cómo está? Bien, Emir, ¿nos puede contar algún detalle de lo que ocurrió anoche con un siniestro vial que protagonizó un micro de la empresa Chevalier? Sí, eh, a las 4 de la mañana eh, se recibió el llamado por un vuelco de un micro larga distancia, de como decís vos, de la, de la empresa Chevalier, a la altura del kilómetro 197 de la ruta 5, eh, bueno, para lo cual se, desde este cuartel se se activaron al lugar eh, tres dotaciones y un vehículo de logística para la, la intervención en el siniestro. Mm, eh, la noche estaba clara, digo, no no había eh, niebla, nada. No, eh, las condiciones climáticas normales, noche cerrada por, por la hora, eh, pero normal, decir, la ruta en ese tramo no tiene ningún problema de, de infraestructura, eh, es una recta, el piso seco, las banquinas están este, normales, hace bastante unos que días que, que acá no, no, no se registran lluvias en esta zona, es decir, las banquinas están secas. Eh, Y bueno, ya te digo, lo único es la ausencia de, de luz diurna, por la hora, nada más. Claro. Eh, ¿La cantidad de heridos lo tienen ahí, los datos estos? La cantidad de ocupantes total del micro, según la información que tenemos, que fue brindada por eh, la policía de la, com de la comisaría local, eh, era de 20, 20 ocupantes, uh -huh. eh, incluida la tripulación del micro. Claro. Y... Eh, uh -huh. Fueron trasladados 18 personas al hospital de Alberti, dos fueron trasladadas al hospital de Bragado. Eh, de las dos personas que fueron trasladadas al hospital de Bragado no tenemos mm, información y de las que están en el hospital de Alberti eh, había cuatro pacientes que eh, iban a requerir un poquito más de, de atención en cuanto a sus lesiones. El resto eh, también iban a ser evaluadas por los médicos del hospital municipal con lesiones de menor eh, consideración y algunos de los ocupantes no tenían lesiones que bueno, eh, iban a ser trasladados a un centro integrador para que un equipo integrado por asistentes sociales, psicólogos eh, y y personal que, que está dedicada a las tareas sociales eh, le brindasen a, a, a los pasajeros la, la asistencia que necesitaban en cuanto a no sé bueno darle un poco de, de confort en, en, en la situación este, de estrés que estaban pasando por el momento hasta que la empresa disponga eh, el traslado de, de, de los mismos eh, el micro había partido de General Pico y e iba hasta Buenos Aires Eh, esa, esa es la información que tenemos, si sí, iba sí. con destino a capital proveniente de la provincia de La Pampa. ¿Y, y qué puede haber pasado para que vuelque? Eh, ¿Tiene alguna especulación ahí? Eh, no, nosotros no, no tenemos nada al respecto, esas son materias de investigación de, de, y de pericia de, de encargado por, por la policía y, y por quien corresponda, nosotros no, no hacemos ese tipo de de, de investigación vial. Claro, está bien. Bien, Emir, le agradecemos eh, por los datos. Bueno, no bien. hay problema. Muchas bien. gracias. Era la palabra de Emir Escaturro, el segundo jefe del cuartel de bomberos de Alberti. Eh, explicó que, bueno, a las 4 de la mañana volcó un micro que había partido de General Pico hacia Capital Federal. ¿Ibas a decir no, algo? No, te iba a decir que no hay heridos de gravedad, aunque dijo que hay cuatro que eh, revisten un poco más de atención.